La hipocresía otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por una historia que te voy a contar: c a d a un hombre bueno que a nadie la e n t i e n e Asma. Compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta con o c i ó o g u n Taman le dijo marihuana te puede ayudar. Le regaló ceniza, le empezó a sentar. De la primer cosita le empezó a fumar. El ataque de llamas ya no vino mal. Por eso en su planta siempre conservaba. Y con mucho cariño siempre las negaba. マリウポリバー イコンのデコリュクラッドリバロンなフォータルでキュッキュロンへのファッドリバロン Visitar. Su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. c u、pues、n o había dinero con q u é pagar, se enteró de todo y en su i e r d a lloró. Sueno ataque de alma y su salud exploró. Santo dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se c e r r a r o n y jamás v o l v i ó a r i k u a n a